Desde la seccional Viedma le damos la bienvenida a la capital provincial para hacer oír vivir. nuestro reclamo legítimo que venimos anunciando desde el mes de diciembre cuando desarrollamos nuestro congreso para reclamar a este gobierno y a las autoridades que nos representan hoy por vivir en condiciones, porque sabemos que esta crisis no la paga el pueblo Porque sabemos que hay plata para algunos y hay hambre para otros. Nosotros no queremos ser parte de esa población que ve a las infancias, a las adolescencias, pasar hambre. No queremos empezar un ciclo escolar con nuestros estudiantes sin comedores. No queremos empezar un ciclo escolar... instituciones que corren peligro de electrocución nuestros estudiantes, nuestros compañeros y nuestras compañeras. Queremos empezar un ciclo escolar con que podamos pasar las mejores condiciones. Queremos empezar un ciclo escolar donde todos y todas tengamos para comer, donde todos y todas podamos pensar y que eso sea el sacrificio que tienen que hacer muchos y muchas por llegar y que sea valorado por este gobierno. Porque sabemos que el sustento del pueblo lo hace la educación. Y por eso estamos nosotros acá para reclamar a este Estado provincial las condiciones para vivir en dignidad. Queremos salarios que se ajusten a la realidad económica que está viviendo nuestro país que ningún compañero y compañera piense en quién tiene que comer en el día o en la noche también sabemos que la responsabilidad de quienes hoy nos gobiernan tanto a nivel provincial, quienes fueron elegidos como representantes de esta provincia a nivel nacional en cada una de las cámaras porque hoy este es el pueblo que les exige que respeten la voluntad del pueblo, como han jurado cuando han sido electos así que hoy la docencia renegrina, los compañeros y compañeras estatales, les decimos al gobierno provincial que nos convoca paritaria, pero también le decimos que queremos vivir con dignidad y queremos que las familias que acuden a las escuelas sigan siendo parte de ese refugio que podíamos garantizar los docentes y las docentes en cada lugar de nuestra provincia. Es por eso que hoy... Viedma le recibe, junto con la provincia, con un 95% de acatamiento al padre que se mantiene el día de mañana. Porque sabemos que la lucha colectiva se gana y se conquistan derechos. Y hago mención también que acompañamos al reclamo por nuestros compañeros y compañeras de TELAM pero también no queremos dejar de mencionar a quienes nos han acompañado en muchas luchas desde hace más de 30 años en nuestra capital que es Radio Encuentro y en TV que hoy pasa por un momento muy difícil. Los comunitarios son los que dan la voz al pueblo, porque sabemos y tenemos recorrido en estas calles frente a tantos hechos de injusticia y quienes han sido la voz del pueblo durante más de estos 30 años. Así que compañeros y compañeras, sabemos que la lucha es colectiva y sabemos que vamos a estar en cada lugar que así nos necesitan y que así el pueblo lo requiera.